Miren mi juguete tronquito, está súper y además sabe re chido, y huele re chido, ándale, pruébalo papi. Niño, deja eso, ¿qué no ves que es caca? X-Radio, ¿qué no ves que es caca?